Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, empezando la mañana. Bueno. Claudia, ¿y en poquito tiempo ya arrancaron eh, la campaña? A ver, contanos. Mira, eh, sí, sí, estamos este, terminando de hacer algunos trámites, cosas que faltan mm. eh, respecto, bueno... Quedan algunos plazos de oficialización de listas, de, de presentación, bueno, pero nosotros hace rato venimos eh, discutiendo, charlando estas propuestas que tenemos al interior del Frente de Izquierda Unidad, eh, ya habíamos propuesto nuestra fórmula presidencial, de precandidata a presidenta Miriam Bregman y precandidato a vicepresidente Nicolás Delcaño. Mm. Así que este en el medio de todo esto, bueno, las las elecciones parciales en cada una de las provincias y bueno, lo que nos viene conmoviendo desde hace semanas es lo que viene sucediendo en Jujuy, ¿no? Donde le estamos prestando eh mucha atención, estamos siendo parte de, de las movilizaciones con nuestro compañero Alejandro Vilca, Natalia Morales. Este, bueno lo que se ha vivido en esa provincia y además de los reclamos docentes en otras provincias respecto a la recomposición salarial. Así que estamos muy pendientes de todo lo que lo que sucede. Claro, sí. Mira, justo hoy vamos a hablar con Alejandro Vilca eh, ah, en muy bien, un, bien. un rato más adelante de la mañana kermesera, eh, así que vamos a tener un panorama más actualizado eh, de lo que está sí, pasando. Sí, sí, sobre todo bueno, con lo último que ha sucedido porque mm. bueno, Lo que más nos conmovió es la represión del 17 de junio, pero bueno, sí. eh, en estos días también hubo situaciones de represión en Perico, o sea que no cesa la violencia, la represión, uh -huh. este bueno to, todo tipo de amedrentamiento a los sectores más vulnerables de la provincia. ¿no? Claro, sí. además bueno siguen las protestas, están reclamando la reposición salarial, sí, sí. siguen los paros, por más que por ahí eh. no, no se visibiliza tanto. Uh. No, es que ese es el problema. Bueno, eh. uno de los problemas que que tenían estos sectores digamos de, de en expresar su descontento era que no los medios nacionales ni siquiera los provinciales este difundían lo que estaba sucediendo que había marchas y movilizaciones desde fines de, de mayo más o menos así claro, que sí. la protección mediática que tiene Gerardo Morales eh, es, es terrible es, es terrible sí. y bueno y además este una una situación de desamparo Cómo se vino eh, preparando y eh, la reforma constitucional no que cinco días antes no se sabía el texto de lo que decía lo que bueno eh, bueno nuestros compañeros ahí renunciaron a último momento participaron de lo que más pudieron pero ya después era era este no, no podían convalidar semejante atropello claro. al, al, a los sectores más vulnerables bueno todo lo que pasa con el litio pero además esto de, de, de Eh, el eh, tratar de eliminar eh, las elecciones de medio término eh, otras otros artículos que lo fueron dejando de lado pero creo que está en todo el espíritu de, de la política de este de, de Gerardo Morales y de, y de quienes lo convalidan, que claro. es el PSJ. Sí, sí, también también lo hemos eh, dicho, uh -huh. los únicos constitucionales que se retiraron fueron los de la izquierda, eh, como contabas sí. vos. Uh -huh. eh, Claudia, eh, ¿qué pasó? Bueno, porque se, se habla del frente de izquierda, unidad, esa palabra unidad, y van a internas. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Influyó lo que ocurre a nivel nacional para que acá también en la provincia de La Pampa haya interna? No, en realidad nosotros tenemos una mesa chica de los partidos que integramos el frente de izquierda mm. eh, y bueno y ahí se, se resolvieron eh, discusiones que, que, que vienen llevándose adelante sobre las propuestas partidarias de, de cada uno de lo, de los de los partidos digamos que integramos el frente mm. eh, nosotros somos el frente de izquierda Somos los únicos que estamos contra el ajuste implementado por el Fondo Monetario Internacional. Así que ir a una interna es un proceso que no lo vivimos como otros partidos políticos, uh -huh. digamos. Claro. Este, eh, nosotros sabemos que, que es parte de, de, de una lucha que, que tenemos eh, interna y que cuando hay que salir a pegar todos juntos como un puño, como lo venimos sosteniendo durante mucho tiempo, lo hacemos y estamos movilizándonos en las calles de hecho este sabíamos que íbamos a, a, a participar de alguna interna no teníamos mucha seguridad si era a nivel nacional o interna de, de las provincias eh, y sin embargo la semana pasada hicimos una conferencia de prensa todos juntos para repudiar este, la situación que está viviendo jujuy así que eso no eso no quita que nosotros este sigamos discutiendo y, y estemos participando de, de las movilizaciones como lo estamos haciendo con con los otros compañeros eh, del Partido Obrero y del MST. ¿Esperan romper esa polarización que se viene dando acá en la provincia de La Pampa entre los dos grandes frentes? Mira, nosotros este, estuvimos analizando también porque bueno en las elecciones de, de mayo mm. eh, ahí no, no pudimos ser la tercera fuerza que veníamos siendo en el 2021 dice claro. mm. eh, así que estamos viendo en, en general eh, lo que viene sucediendo es que por ejemplo sectores como los de mi que que mediáticamente surgen y, y, y parece que, que van a romper las urnas no no no condicen con el porcentaje no de, mm. de las votaciones que son los sectores de, de derecha este que que tienen un discurso anticasta pero en realidad es un doble discurso porque no hacen eso que que dicen no mm. eh, y otros sectores de, de derecha pero sí nos parece que tiene que haber una alternativa política a, hacia los sectores de los trabajadores, a los sectores que estaban ilusionados en la heladera y que ahora ven que la inflación este está eh, avanzando cada vez más. De hecho eh, en un chat de docentes hablábamos, ¿no? Que por ejemplo en la en la última paritaria tampoco se habló de recomposición salarial Eh, nuestros sueldos, este inclusive lo que tiene que ver con el medio aguinaldo que se va a cobrar dentro de unos días, eh, están eh, a cifras de lo que fue mayo, o sea, hay como un 20% de inflación en, en los en, en los precios reales que no se va a ver cuando cobremos ahora a fin de mes. Entonces ah. eso nos, nos preocupa un montón, ¿no? Eh, además de otras preocupaciones que ya nosotros venimos sumando Eh, reclamos sobre el déficit habitacional este, sobre el, el, los planes de obras públicas que nos están encarando bueno entonces son, son grandes preocupaciones de, de los sectores de trabajadores que eh, nosotros vamos a seguir insistiendo que, que que son un problema para la clase trabajadora y que no lo viene resolviendo ninguno de las dos grandes coaliciones. ¿no? Eh, Claudia, ¿quiénes te acompañan en la lista del eh, PTS eh, en la interna del Frente bueno, Izquierda Unida? Bueno, mirá, eh, me acompaña Juan Pumilla, que es un compañero que este es un referente de la lucha socioambiental, mm. él, él ha estado organizándose contra la las Granjas Porcinas, que no sé si vos recordabas hace un tiempo. Sí, bien, sí, querían que estoy... instalarse una en Anguil. Sí, sí. sí. Este, mm. y, y otra acá frente sí. a lo que es la estación de servicio eh, en la ruta sí. a Tuay. Ah. Eh, Perdón, no, a General H, pero... Sí, eh, ahí en la eh, Cruz del Sur. Y, sí. En la Cruz del Sur, sí. Mm. Y después, eh, una compañera histórica, eh, trabajadora social del Lucio Molas, que ahora está trabajando en, en Tuay, en el hospital de Tuay, Marisa Pérez. este Somos los, los los titulares, digamos, uh -huh. de los dos diputados nacionales y ella que es precandidata al parlasur Ah, bien, bien, bueno. Después nos acompañan otros compañeros, Roxana Rodríguez, Sebastián Lonegro, Abel Gómez, María Eugenia Holguín, son compañeros y compañeras que se han referenciado en, en las luchas, este, por ejemplo, las compañeras por el derecho al aborto, las luchas por los derechos de las mujeres, las luchas docentes, como el compañero Abel Gómez, Este, bueno, son compañeros que han estado en la calle este, contra la precarización laboral bueno mm. eh, si, Siempre nosotros tratamos de reflejar en nuestras listas este nombres de luchadores y luchadoras claro. este, eh... Bueno, lamentablemente por una cuestión de edad nuestra compañera Brunela Montes no, no pudo presentarse porque tienen que ser mayores de 25 años los, los precandidatos Este, si no hubiera sido un honor seguir compartiendo lista con ella, ¿no? con toda la lucha por el cupo laboral trans, que lo vamos a seguir llevando adelante, bueno, pero ya... Tener una, una referente que luche por el cupo laboral trans este hubiera sido muy importante, pero lamentablemente no, no podemos contar con ella. Bien. Eh, Claudia, la última que te hago. Eh, van a enfrentar a la lista del POI, y el MST, eh, bueno, que acá en la provincia de La Pampa encabeza Jonathan Gómez. Eh, recién mencionabas algo de que, bueno, en el fondo están todos de acuerdo con la política eh, que uh -huh. quieren implementar. Eh, ¿Qué los diferencian? Eh, o ¿Por qué deberían eh, los sectores de izquierda votarte a vos y no a Jonathan? Mira, en realidad nosotros no nos centramos mucho en eso, siempre uh -huh. estamos centrando en que nuestras listas del PTS son los luchadores que están eh, siempre a la cabeza, ¿no? Uh -huh. este, y, y votar al frente de izquierda es, es un mensaje para fortalecer una fuerza de los laburantes. Uh -huh. Entonces eh, no queremos caer en la interna este, despiadada de otros partidos. Eh, nosotros ya tenemos una tradición en esta provincia eh, desde el 2011 que nos venimos presentando, tradición de lucha, eh, de referentes de lucha de, de, de docentes, de trabajadores estatales, de trabajadores de salud, del movimiento de mujeres desde el 2018, nuestras referentes han estado en las calles este, siempre. Entonces, bueno, eh, tratamos de que eso refleje nuestras listas y que y que nos voten justamente porque vamos a ser representantes de, de esas luchas históricas en la provincia. Este, así que a partir de ahí es que nos diferenciamos con los otros sectores de los compañeros que están militando y que son cabeza de lista. ¿verdad? Bien, Claudia, eh, no sé si quedó algo, si no, gracias. Bueno, seguramente de acá hasta el 13 estaremos hablando de nuevo sí sí, eh, muchas gracias por la difusión de, de todo esto vamos a seguir este, vamos a ver cómo sigue eh, la presentación de las listas la oficialización bueno todos los pasos legales y seguramente nos vamos a, a volver a encontrar este, en los medios bueno y en la calle sería lo más lo, lo que siempre nosotros este, tratamos de que se movilicen no los sectores para que para que no quede puertas adentro los conflictos sino que se empiecen a visibilizar